Toda la gente que nos está escuchando, arrancamos el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy estamos de Jujuy, en una mañana bastante nubladita, pero está Nublada, linda, ¿no? pero agradable. Así es, este tenemos este, una mañana bastante movida, con muchas noticias, así que vamos a arrancar dentro de, de un segundo con todo. Así es. Puede ser, estoy como... Toda, todas las mañanas son movidas, ¿no? <risa> claro, <risa> comencé frenando la mañana, sí. Pero es verdad, todas las mañanas son movidas, ¿no? Sí, sí, o, sí. tratamos sí. de que sean movidas. Así es, entonces que levantaba y este, le avisamos a la gente que después de termina el programa y nos vamos a una Pachamama. A, a una Pachamama, una invitación de, de Pachamama y en la casa de un compañero, mono. Que sí, que está hoy, es eh, comienza la Pachamama, así que eh, ya venía para acá para la radio y ya se siente el olor a que estamos tomando las casas que de paso está bueno comentar puesto que esto llega el enredando llega a todo el país y esta es una costumbre muy tí ¿no? de, de, de la zona norte y en particular de jujuy algo una una tradición también que se ha ido recuperando con el tiempo no por lo menos cuando yo era chico no era muy común eh, por sí, lo sí. menos en la ciudad en eh, la cuestión de la pachamama luego sí ya fue ya fue haciéndose no sé, más común. Bueno, y en lugares como La Quebrada, bueno, viene eh, desde tiempos impereceros sin, sin sin cambio, ¿no? Claro. Vos bueno. sabés que una vez me comentaban que el ritual de la Pachamama, el Saumerio, eso se hacía con los primeros rayos del sol. Y ahora mucha gente lo hace de noche, justamente porque estaba prohibido hacer la Pachamama. este Y la gente lo hacía de noche cuando estaban todos durmiendo. Entonces, por eso la costumbre también de la gente de Saumar, este... 12 de la noche, una Empezar a ahumar la casa Así que, ¿podríamos llamarlo al mono también Para contarnos que Cómo lo organiza él? Podríamos llamar al mono para ponerlo un poquito nervioso sí. <ríe> Puede ser que va a pagar el teléfono eh, Probablemente Si lo está escuchando ahora, lo va a hacer <ríe> Comienza agosto también Con eh, conflictos gremiales Puntualmente de docentes Que hoy supuestamente comenzaban las clases En algunas provincias de la Argentina Pero no, no van a empezar Eh, uno de los temas que vamos a tratar justamente es ese. Hoy aquí en la provincia de Jujuy hay asueto cultural, una cosa así que salió para justificar este día, para que no se le empiece el paro hoy a Gerardo Morales, pero sí van a haber dos días de paro que van a ser el martes y el miércoles, también vamos a estar hablando de eso. Así es, eh, respecto a eso, justamente eh, comentemos a la audiencia que... Se viene un verdadero paro general En Jujuy Gremios hasta históricamente contrapuestos Entre ellos Se han adherido a estas dos jornadas de paro Y el gobernador eh, eh, este En una movida política Que no se puede negar que es inteligente sí. Es la segunda que hizo, vez que lo hace Es eh. la segunda vez que lo hace Y de hecho así desarmó un paro de ate una vez eh, Manda esta un asueto administrativo Por esta jornada cultural por la Pachamama Y a partir de eso lo que logra es, o lo que intenta lograr, es la desmovilización de la gente. ¿no? Y ayer estaban todos bailando al ritmo de <risa> carnavalitos. Exactamente, exactamente. <risa> Mostrando que no que está todo bien en la provincia cuando en realidad nada que ver. Y a esta jornada, recordemos, se han sumado en la provincia los gremios docentes. Y bueno, y eso nos lleva también a una eh, realidad que es eh, eh, sobre los gremios docentes a nivel nacional que se está dando en siete provincias del país. ¿no? Así es, ya estamos en comunicación con Jorge Adaro, que es secretario general de ADEMIS. Buenos días, Jorge, ¿nos escuchás? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, bueno, tenemos algunos problemitas. Ahí está saliendo. Hola. Hola, hola, hola. Ah, ahí está. Eh, Jorge, nos podrías comentar... ¿Cómo se llega a esta jornada este, de paro nacional docente? Bueno, a ver, eh, en realidad es una jornada, digamos, desdoblada porque hoy, digamos, estamos entrando eh, a retomar actividad eh, docente un grupo de provincias, ¿sí? El primer grupo ya empezó la semana pasada de ese primer grupo también hubo al menos cinco provincias que no iniciaron y quisieron paros de 24 y 48 horas, situación que se este, repite esta semana con al menos siete provincias, eh, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Jujuy, Misiones, provincia de Buenos Aires, entre otras. La situación básicamente eh, es la siguiente... Eh, esto es reflejo o respuesta de algún modo a eh, la política del gobierno a nivel nacional y también, por supuesto, eh, ejecutada esa política nacional por las distintas gobernaciones, independientemente del signo y color político que tengan, donde lo que se está poniendo de manifiesto es que los acuerdos salariales de principio de año son absolutamente insuficientes. La mayoría de la docencia ya en el mes de febrero, cuando cuando fue el proceso paritario, hemos denunciado que, que era insuficiente ya para ese momento y haciendo una previsión, una proyección este de, de la inflación en principio, nos íbamos a quedar cortos. Lo que se está pidiendo básicamente hoy en todo el país es la reapertura de la discusión paritaria en cada una de las jurisdicciones para, entendemos, este, poner un poquito más en sintonía con la realidad eh, el salario docente. Esto por un lado. Después cada provincia, entonces este sería como el eje principal y el hilo conductor que, que tienen las provincias, que es el pedido de la reapertura de la mesa salarial. Después cada provincia tiene su conjunto de reclamos particulares desde condiciones laborales hasta la situación, por ejemplo, de la Patagonia que es la más complicada, donde Santa Cruz, por ejemplo, no ha todavía no ha pagado los aguinaldos a los trabajadores o en la provincia de Tierra del Fuego, donde el conflicto iniciado en el mes de febrero todavía no tiene ningún tipo de solución a la vista. Este es un poquito el panorama... Este, nacional en el ámbito docente que estamos viviendo en estos días eh, Respecto a eso justamente eh, ¿Cuál es eh, la diferencia entre eh, eh, eh, por lo menos allá en Buenos Aires eh, y si, si conoces de otras provincias también, entre el monto real recién dado a conocer no hace mucho tiempo de la inflación y eh, lo que sería el segundo tramo Eh, de, de, de las paritarias A ver eh, nosotros hoy lo que estamos viendo o lo que estamos planteando es que hasta el momento vamos a por un nivel de inflación superior al 40-45% los acuerdos de la primera a ver, los acuerdos de la primera parte la realidad impone hablar de una primera y segunda parte ...del año, porque en verdad los acuerdos fueron para todo el año... ...es claro. decir, son acuerdos que tendrían que durar hasta marzo del 2017... ...lo cual es una barbaridad. Ah. Entonces ya a, al mes de agosto el, los aumentos que han orizado eh, el 30%... ...han quedado totalmente claro. desactualizados. Por lo tanto nosotros pedimos en ese sentido la posibilidad de abrir la discusión nuevamente para tener un aumento en principio que compense lo que ya se ha perdido no solamente por inflación sino este a través de los ajustes y de los grandes tarifazos que está, que, que, que están sucediéndose en todo el país este, entonces cada jurisdicción después planteará su propio su propia reivindicación nosotros Desde ADEMIS y desde los sindicatos combativos de la docencia lo que venimos planteando históricamente es que el salario debe tener una equivalencia a la canasta familiar. Eh, en este momento, ya no sé, pero la canasta familiar tenemos que hablar por lo menos arriba de los 15.000 pesos, ¿sí? Es decir que en un salario mínimo, eh, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, estaríamos 4 o 5 mil pesos abajo de lo que indica la canasta familiar. Así que por ahí de manera orientativa es esto lo que claro. estaríamos pidiendo en distintas provincias. Jorge, y en cuanto a, a la situación, bueno al, al, al reclamo esta puntualmente de la reapertura del diálogo, ¿cuáles son las expectativas que tienen eh, con esta medida de fuerza? A ver eh, nosotros creemos que y la medida de fuerza en la que se hace hoy y, y muere ahí, las expectativas son bajas porque hay una decisión política de los distintos gobiernos de no abrir la discusión. Ahora, si esto es parte de un proceso de lucha que vaya más allá de las jornadas de paro de esta semana, entendemos que puede haber alguna variante, puede haber alguna modificación en el escenario, este que solo se va a dar en la medida que la lucha docente pueda fortalecer, digamos, la petición que están haciendo las direcciones en este momento. Jorge, este ¿y usted sabe si algunos gremios van a estar movilizando el día de mañana o pasado? Sí, a ver, nosotros vemos como importante lo que va a suceder en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires hoy en este momento ya deben estar este, llegando a la ciudad de La Plata las, este, los contingentes de, de, de, de toda la provincia donde va a haber una movilización de los docentes junto a trabajadores de ATE que son los que básicamente cumplen funciones dentro de las escuelas también a través del personal auxiliar este Entonces nos parece que, primero, la provincia de Buenos Aires va a ser fundamental en cuanto al acatamiento que tenga la medida, siempre es una provincia, digamos, que tiene un peso propio y que, de alguna manera, orienta la lucha de los demás, este, y el otro dato que nos parece importante es que esa movilización, que entendemos que va a ser muy, muy grande, va a ser, además, acompañada por los trabajadores eh, del Estado, ¿no?, este así que eso es lo que tenemos como medidas importantes después sabemos que en cada una de las de las provincias va a haber movilizaciones es el caso de tierra del fuego de Santa Cruz que se han anunciado digamos que hoy no solamente empiezan con paro sino con movilizaciones en distintos puntos provinciales para sostener o acompañar este pedido de reapertura de la discusión salarial eh, Jorge ya para ir cerrando Eh, ¿Cuáles son tus expectativas eh, Respecto de la posibilidad De la continuidad de la lucha? Bueno, a ver Acá eh, Lo que Las expectativas Insisto que nuestras expectativas Van a ir un poquito acompañados de Este, de, a, al calor De la lucha que se vaya sí. dando Lo que hay que lograr Es que la dirección nacional Del sindicalismo docente se ponga al frente de esta pelea, porque el problema es que hoy tenemos cinco provincias, siete provincias, que de manera aislada, si se quiere, es decir, este, están haciendo sus reclamos, pero no está todavía dado un elemento que nos parece fundamental, que es que las organizaciones nacionales de docentes sean los que tomen el problema Y vean que en principio no es un problema de Jujuy, no es un problema de Misiones, no es un problema de la provincia de Buenos Aires, sino que es un problema de la docencia del país. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser nacional, con medidas llamadas por la CETERA y por las otras organizaciones que sean precisamente de carácter nacional. Bueno, Jorge, eh, agradecemos la entrevista. Y bueno, seguramente vamos a estar en alguno de los enredando eh, realizando un seguimiento de cómo cómo eh, ha resultado estas medidas Bueno, perfecto estamos a disposición como siempre para continuar este conversando con ustedes y agradeciendo el contacto que han tenido Muchas gracias Bien, ahí gracias. pasaba Jorge Adaro, Secretario General de ADEMIS eh, y nos comentaba, bueno, cómo viene la situación de, del paro docente la verdad que, va eh, para mi impresión, lo que decía un poco Jorge, viene medio dura la mano y si esto de esto se va a salir, digamos, luchando y aportando y movilizando los docentes y estando unidos, ¿no? En la medida, así es, en la medida en que las direcciones burocráticas, que sabemos por ejemplo en el caso de Jujuy, eh, han sido históricamente los, los gremios docentes los primeros en ceder a las a las presiones y ofertas del gobierno eh, esta vez por suerte no eh, esperemos que el aire que el aire dure tiempo ¿no? así es comienza el, el segundo semestre después del receso invernal y ya comienza con luchas así que es un buen comienzo para como es, para decirlo y comenzamos sí. en aceite también ¿no? no hay aceite por ningún lado aquí en no hay aceite por ningún lado este no eh, o, bueno está el tema del gas también la luz. Eh, a, a, a la quien, luz. Aquí en Jujuy para comentar, porque hace poquito yo le comentaba a el fin de semana, me parece Le comentaba a Fer, Fernando Tevele de la Red de Guardia, al que por cierto le mando un saludo Le comentaba que aquí en Jujuy el aceite se está entregando eh, eh, uno por familia en los lo no Si encontrás Si encontrás, sí, sí, sí, sí Así que bueno, esa es una una realidad que por el otro lado cada vez que hay algún algún tope o alguna limitación en la producción, por lo menos en las provincias norteñas, vemos ese racionamiento Así es. ¿Les parece que escuchamos un poco de música y continuamos? Perfecto antes perfecto. Quiero mandarle un saludo al productor Estrella que siempre pide que, que le mandemos saludos ¿Y, ¿Escuchaste el programa la semana pasada? ¿Te mandamos saludos? Sí, sí, sí, sí. Lo, lo escuché, por eso no les traje ningún regalo <risa> Bueno, eh, vamos a un pequeño vamos, corte Panchito. Y ya volvemos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Puente. No sabe leer, es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo tres hijos Y agarré y tomé la iniciativa Soy Adriana, tengo 39 años Soy alfabetizadora La tarea era recorrer casa por casa Hay un momento en que parece que no se puede Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices Chispa de luz ojos Veo quién soy Junto a otros No tiene edad La escuela Hoy dibujé Mi nombre en letras Mírame ya Nómbrame ahora Miedo no hay Ya no me toca Puedo sentir Que queda fuera Como un milagro que se lee escribir y decidí muchas cosas mi idea es seguir estudiando de contabilidad y... me llamo josé villalba tengo 38 años soy hijo y soy albañil cuando fui al servicio militar yo no, no, no sabía nada nada de le no, porque nunca fui a la escuela y tenía novia y y me mandaba carta y no sabía qué hacer con la carta no sabía le soy mabel tengo 24 años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 Enredando las Mañanas De lunes a viernes de 10 a 12 horas www.rma.org.ar 10 y 25 Continuamos con el Enredando las Mañanas Desde el estudio de Radio Pueblo Ya es la Eh, el fin de pasado volvimos a nuestra casa Después de andar eh, por todos lados, ¿no? Así es, anduvimos por por los estudios B y C eh, de Radio Pueblo <risa> Así que estamos de nuevo en casa con frío Ahora me empezó a hacer frío, no está tan movidita la mañana, así. no sé no, no, yo la verdad nunca la vi muy movidita la mañana Porque siempre estoy sentado Pero este estamos también preparándonos para el encuentro de la RNMA, ¿no es cierto? Así es, estamos armando un gran fiestongo. Y eh así es, y de paso eh, aprovechamos para pasar el chivo por absolutamente todos eh, los medios de la RNMA así que voy... hacen bailongo este y fiestas y fiestas y carmeses este y este sábado. Mucha fiesta, ¿no? Para todos la preparándose para el encuentro. Que, que es la forma que tenemos los medios comunitarios alternativos y populares para recaudar el dinero suficiente como para viajar. Bueno, nosotros realizamos la fiesta este sábado, el sábado 6 en los galpones de la Tupac Katari, este ahí en pleno centro de San Salvador, vamos a estar haciendo el gran bailongo y vienen bandas muy muy copadas este que se coparon con la movida y le interesa colaborar con cosas como esta también va a estar este... así es vienen las compañeras de las turmas que, ah. que, que siempre, siempre están, están siempre están siempre están apoyando ahí vienen los compañeros de los sabrosos biltes eh, también también siempre siempre aportando y siempre con mucha onda y mucha solidaridad los compañeros de tripulantes que también nos estuvieron acompañando el encuentro en el, el cierre del encuentro de la rnma el año pasado y los compañeros de Monor de Monor. Así es, este para los compas que participaron el año pasado en el encuentro va a ser el baile donde fue el año pasado, que fue un gran bailongo y no los podíamos sacar a nadie, podemos decir eso que en el Arroyo. Sí, radio? también. <risa> eh, u, eh, yo creo que una de las que no de los que no podíamos sacar eran los de Zumba la Turba. Así es. Que justamente por eso ahora están realizando su propio bailongo en Córdoba, también el sábado 6 para eh, recaudar también dinero como para llegar a misiones. Y otros que están haciendo el baile son los compañeros y compañeras de Antena Negra, Anred, y creo que otro medio más también, eh, ya vamos a revisar eso, que están realizando eh, también una fiesta el día sábado con los miembros. ¿Así es el alcohol o la fiesta fiestas sin alcohol? Eh, claro no plan, nada Hablando de fiestas y alcohol Yo quiero denunciar públicamente Que tuve que cambiar el micrófono Porque el micrófono tenía olor a vino Ah, no, no, sé. no sé que tenía ese micrófono <ríe> Creo que Pancho, Javi se lo llevó al fin este, de un karaoke este, esto es No hubo karaoke el sábado en el taller de acá de la radio Capaz que hubo karaoke y... No sé si karaoke pero sí creo que un programa hizo su karaoke <ríe> Bien o, no, te... o no Panchito <ríe> eh, Pasamos nuestros contactos para toda la gente que nos está escuchando Se puede comunicar con nosotros a través de la página de la red eh, www.rnma.org.ar o sino también lo puede hacer a través del Facebook, nos busca ahí Red Nacional de Medios Alternativos, puede comentar, compartir, seguir las noticias que publicamos en la red. Y también este el 12, 13 14 es el encuentro, justamente por eso todos los bailes en misiones en posada. Así es. Así que ya falta menos, este nosotros capaz que vayamos en combio, ¿no? Capaz eh, no, que vayamos, no sabemos si vamos todavía. <risa> este, o por lo menos al Tenemos la seguridad de que un número pequeño vamos, estamos buscando ir un número mucho mayor. Eh... yo aprovecho un segundo así para invitar al gran Bailongo y saludar a, a Caro que me está escuchando y nos está escuchando una amiga de acá de San Salvador de Jujuy. De Nada una. Más. Hola, Caro. Estás invitada. Este, están todos invitados al gran Bailongo. Este, la verdad que no, como vos decías, ¿no? Se hace difícil participar en la situación en la que estamos viviendo. Pero digamos, hay mucha gente que quizás no vaya Pero hay gente que tiene buena onda con las radios Con las diferentes radios Y va a comprar la entrada eh, Y seguramente los que le gusta la fiesta Van a estar ahí consumiendo Para que podamos participar Así es, así es este, Bien, bien eh... vamos hacia la próxima nota Vamos a hacer una pequeña introducción no eh, Porque eh, eh, se cumplió este fin de semana Y... Un, un nuevo aniversario y en este caso una fecha redonda no puesto que fue en 28 de junio del 66 de eh, la noche de los bastones largos una eh, un golpe digamos a, eh, a la ciencia al conocimiento al desarrollo intelectual del pueblo argentino ¿no? y, y bueno fue algo que, que, que tuvo un impacto y dentro Eh, realizado dentro de una planificación el famoso del famoso nganñato no que venía para quedarse 100 años este era bueno había había hecho toda una toda una planificación que a nosotros los jujeños nos toca de cerca por el hecho de que dentro de la planificación del longaniato en ese mismo año también en el 66 es que se da el cierre de los ingenios de tucumán el cierre de 11 de los ingenios que había en Tucumán creo que eran 17 y cierran 11 si mal no recuerdo eh, para beneficiar puesto que había una crisis de, de en la azúcar para beneficiar y aportar luego con fondos públicos también a los ingenios San Martín de Tabacal y al ingenio Ledesma eh, a la postre el ingenio perpetrador de la tristemente célebre Noche del Apagón, de la que también, eh, bueno, hace apenas este una semana estuvimos transmitiendo en vivo con la RNMA, ¿no? Es, es, es impresionante cómo se van articulando todas las cosas. este Dicho sea de paso también, eh, uno de los integrantes de la Junta Militar que derroca a Ilía y, y, y coloca a Honganía... Este, en el gobierno de facto pasa a ser luego el jefe de relaciones públicas de Ledesma eh, mira vos si tenían o no tenían contacto desde ledesma con esta eh, forma eh, con esta eh, organización no esta planificación económica política etcétera para eh, el país Y, digamos tampoco podemos dejar de, de decir que justamente como Macri ya nos tiene acostumbrado a siempre invita para a alguien para algún hecho digamos de la memoria justamente eh, esta vez eh, fue peña nieto no el asesino. peña nieto que el asesino sí, ¿no? de los docentes y este, responsable también de la desaparición de los 43 estudiantes pero Este, andaba circulando un meme viste, justamente hablando de esto Porque vino el, el rey para la, el Bicentenario de la Independencia Después vino Obama para el Día de la Memoria Como que no le importa nada No, lo dice no, que... no, no, lo, lo, eh, yo estoy convencido que lo invita ¿Eh? a Graci, a, a Gracie para el Día del Niño <risa> No, ¿sabes qué? Falta eso nomás. Bueno, y en la rural estuvo también aplaudido y ovacionado Y ahora, bueno, el Día de la Pachamama Así es, Así es. Y bueno, en justamente con, por lo del Día de la Pachamama También es que tenemos eh, eh, en carpeta Una entrevista para hoy Por la Ley de Semillas de Monsanto eh, Pero bueno, todavía no nos hemos logrado comunicar Con el entrevistado de la Noche de los Bastones Largos eh, Compañero con, compañero al que le hemos prácticamente impuesto la entrevista <risa> No querés saber Yo no sé si... Eh, ¿Te gustaría, Davicho, que nos vayamos a un pequeño interludio musical? Dale, Panchito siempre tiene algo para Panchito, compartir. Panchito, agracianos mientras, mientras nosotros seguimos... Este, ¿Esto eh... se llama estirar un poquito más? Cómo Pero, se esto se llama ya no nos da más para estirar. alchito <risa> así ah, lo tuyo. Porque aguantan como eres o te demandan Y te arman un control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 10 y 37, continuamos con el Enredando la mañana, pasamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando a la Caro, a la Pacho, que siempre nos están haciendo el aguante, y bueno a toda la gente también que, que siempre está escribiendo y mandando mensajitos, a Javi que me vuelve a decir que lo salude este, y bueno eh, quería pasar nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar, lo puede hacer a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos busca www.rnma.org.ar o si no también se puede comunicar con nosotros a través del Facebook, nos busca Red Nacional de Medios Alternativos y bueno ahí puede seguir comentar, publicar y mandarnos también su noticia este, y también aprovechamos para, vamos a tirar el chivo a que después nos llega una carta cobrándonos una carta documento los otros medios cobrándonos la publicidad del gran bailongo que estamos haciendo estado eh, le, po le podríamos podríamos estirrla y nosotros cobrar la public cobrar la publicidad hanre eh, zumba la turba también eh, también digamos, también tiene que pagar el derecho en este espacio exactamente este va a ser este sábado 6 eh, nos galpone en la tupa Qaria ahí en pleno centro de la ciudad de jujuy eh, van a estar los sabrosos bilte eh, Monor, tripulantes. tripulantes y las compañeras de las tulmas Haciéndonos el aguante Y bueno, también ya el productor está consiguiendo Los otros banners de los otros medios Que también están haciendo bailongas Y eh, tiramos la data ahí también. también Exactamente Bueno, eh, eh, ya estamos en contacto Con... Bueno, hablábamos eh, Antes de irnos al, al intermeso musical Hablábamos de lo que fue la noche de los bastones largos Y estamos en contacto con el compañero Ale Pérez compañero de en red de, de la rnma y también eh, sociólogo ale nos va a este eh, nos va a hacer una contextualización de lo que lo que significó lo que sucedió allá cuando la noche de los bastones largos eh, eh, buenos días ale nos estás escuchando sí estoy escuchando acá desde Buenos Aires bueno un gusto eh, poder participar con ustedes bueno Muchas gracias, y, y igualmente desde aquí. Bueno, Ale, este, habíamos, estábamos comentando o habíamos hecho una pequeña introducción sí. sobre la noche de los bastones largos. Sí, sí, bueno, yo hablando un poco del, del contexto ¿no? de, de, ese, de ese año 66, eh, el contexto era de una dictadura, en ese momento, bueno, eh, había dado un golpe un tiempito antes de la noche de los bastones, había dado un golpe militar honganía eh, eh, que venía con un proyecto un proyecto que tenía de durante 20 años transformar la economía la política en la sociedad argentina y el primer punto eh, que tocó este este dictador este proyecto que quería llevar adelante era un ordenar la cultura es, digamos había que ordenar la economía y la cultura la economía había que introducir una racionalidad económica que pudiera hacer que empresas norteamericanas, multinacionales, puedan desarrollar sus proyectos en el país. Bien. Para, para ordenar esa economía había que eh, domesticar eh, todas la, las ansias, digamos, de mejoramiento social de la clase trabajadora, así como de la sociedad en general. Y en particular en la cultura, eh, introdujo distintos mecanismos de regresión cultural ligado al, al conservadurismo ideológico a ideas de la iglesia católica, el pensamiento religioso estático, y eso choca con la ciencia. La ciencia es crítica, por definición, y, y revoluciona la economía y la sociedad. No bien. necesariamente siempre para bien, realmente, claro. pero en concreto iba en contra, en general, toda la ciencia contra las ideas que intentaba desarrollar Honganía. En la cultura, por ejemplo, cayendo en ridículo de ponerle controlar si se dan besos en las plazas, haciendo operativos en hoteles, alojamiento, a ver si había gente casada. Entonces, en este contexto, la universidad y los intelectuales reaccionan críticamente, así así como el movimiento estudiantil y centralmente el movimiento obrero, reaccionan críticamente de distintas maneras, y en ese sentido la Universidad de Buenos Aires, y particularmente el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas, eran eh, nidos... De, de, de combate y debate contra el gobierno y bueno como todo gobierno dictatorial eh, eh, aplica la represión y esa noche los bastones largos fue escandalosa porque fue contra el, el centro de las autoridades de la universidad digamos decanos de rectores y eso son cosas que suceden pocas veces pocas veces digamos son cosas que después dan vuelta por todo el mundo y después tuvo que ver con la fuga de cerebros, que se dice, claro. a posteriores, de donde donde fueron desmanteladas eh, un montón de cátedras, y bueno, implicó un punto también importante, después porque se incrementó la lucha social del movimiento estudiantil e intelectual contra el gobierno de Honganía. Y bueno, los 20 años después, bueno, para terminar, los 20 años no pudieron ser, la unión entre el movimiento estudiantil, el movimiento obrero y otros sectores sociales finalmente tiraron abajo al gobierno de Honganía, a los cuatro años, eh, y bueno, por eso en la historia argentina es famoso después el Córdoba, el Sariazo, que fueron levantamientos populares, y bueno, un hecho previo que que fue construyendo, digamos, las brasas de la bronca de la gente, fue en particularmente esta noche de los bastones largos Perfecto, una magnífica la contextualización. Eh, Ale, cam cambiando de tema, porque estamos aprovechando para hacer chivos acá, Eh, cambiando de tema, nosotros hacemos un vai, un bailongo este sábado 6 para recaudar dinero y sabemos que Anred y Antena Negra y creo que otro medio más también lo está realizando. Sí, estamos pensando en hacer actividades el próximo fin de semana porque se viene el Encuentro Nacional de Medios Alternativos que como sabrán hacemos todos los años, que va rotando provincia por provincia. Hace unos años estuvimos ahí por Jujuy todos debatiendo organizado por ustedes por radio pueblo y otros medios alternativos ahí de jujuy bueno ahora toca a los misioneros poco este año a los misioneros y están están organizando el encuentro y todos los medios como hay una situación en general más dura económicamente se expresan estas actividades no porque otros años por ahí yo con las finanzas habituales que cada tiene cada radio cada cada medio alternativo sí. eh, se podía viajar y bueno ahora estamos todos eh, sobrellevando la crisis y bueno también es, es bueno encontrarse discutir eh, desarrollar la cultura y la música, divertirse y bueno, el sábado 6 con Antena Negra en red estamos haciendo una actividad también hay una actividad de otros medios de La Plata, va, otros medios de La Plata estuvieron saliendo a ferias, vendiendo empanadas eh, La Retroguardia también va a ser una actividad eh, otro medio compañero y así bueno, ahora me entero de Jujuy y, y Zumba la Turba también a, en Córdoba el sábado 6 los que escuchen y que estén en Buenos Aires o que estén en Jujuy y justo eh, vengan acá, eh, tienen una cita en un, programa de, en un programa de televisión, la realidad es que va a ser en el marco de un programa de televisión de Antena soy de la esquina, se va a hacer esta actividad. Perfecto Bueno Ale, agradecemos eh, la comunicación y seguramente nos vamos a estar viendo el 12, 13 y 14 ayer en Misiones, el encuentro de la RNMA Bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, saluda a a todos luego, Xohen. Al contrario, gracias. Y gracias. Gracias. <risa> gracias a vos, nos vemos, chao. Bien, ahí pasaba Ale Pérez, sociólogo y también integrante de Anred, eh perteneciente también a la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos contaba, nos hacía una contextualización sobre la noche de los Bastones Largos. Eh, y, y aprovecho para invitar a los Cumpas de la retaguardia que nos pasen Entonces también el datito de, de la actividad que están desarrollando Yo en particular olvidé mi celular Pero está el celular de Javi Así que bueno, ahí se puede No sé por qué tiene contraseña el celular de Javi Bueno, no hablemos de eso mejor Creo que tiene muchas cosas para ocultar Pero demasiadas cosas visibles también Bien, este entonces vamos a otra pequeña pausa, vamos a escuchar un poquito de música y algunos spots y volvemos y continuamos aquí el enredando la mañana desde el estudio de Radio Pueblo. Panchito, todo tuyo. Enredando las Mañanas. Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi luz Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Este es mi cortesa donde el hacha golpeará donde el río secará para casar Este es mi cortesa donde el hacha golpeará lo no al final del historial el comienzo que tal vez reemprenderá de la Red Nacional de Medios Alternativos de lunes a viernes de 10 a 12 horas por radio Radio Lama La, la Riachueno Zumba La Conectiva Che Barraca La Colectiva La Recaguardia Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos De, de lunes a viernes de 10 a 12 horas www.rnma.org.ar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 51 continuamos con el enredando de la mañana aquí desde el estudio de radio pueblo eh, vos querías mandar un saludo no, no. ¿No? bueno este, eh, yo eh, quiero eh. mandar un saludo a la tía de javi eh, su tía ñata este que siempre nos escucha también y a toda la gente que nos está escuchando y siempre nos hace hace el aguante no a siempre a todos los programas de, de a todos los enredando de la semana este recordemos a la gente que recién se sumo que re, la primera vez que escucha el programa el enredando sale de lunes a viernes de 10 a 12 así que ya saben eh, qué hacer toda la semana y quienes escucharon no así es y hoy deben estar escuchándonos muchos compañeros y compañeras eh, y conocidos y conocidas en jujuy por el hecho de que se ha decretado un asueto eh, se ha decretado un asueto producto digamos eh, con, con el argumento de conmemorar este, la pachamama pero eh, cuya finalidad política es eh, quitar masividad a un paro que, que, que sea que se ha definido en la provincia y que por cuyas características promete eh, ser esencialmente masivo no porque porque sí, sí porque podríamos decir que estamos a las puertas ya que como el paro iba a ser hoy y mañana se, se manda este asueto entonces el paro va a ser mañana y pasado estamos a las puertas de lo que podríamos llamar el primer paro general realizado eh, contra este el gobierno de Morales aquí en Jujuy no eh, un paro al que recordemos han adherido eh, la, los tres grandes agrupamientos gremiales han adherido también gremios eh, si bien eh, eh, eh, no en una actividad conjunta han adherido también gremios como el se eh, esto se suma al este, al paro eh, convocado por por docentes eh, podríamos podremos estar hablando entonces de que eh, estamos a las puertas como decía del primer paro general convocado contra el gobierno de morales por lo menos en lo que respecta eh, a la administración pública eh, eh, para ello nos estamos contactando con víctor aramayo de aguaap este aquí y del la inter sindical a quien queremos preguntarle cuáles son las expectativas respecto y cuáles son las características de este paro eh, víctor nos estás escuchando sí sí los escucho Bien, con un poco de eco pero los escucho bien buen día buen día eh, nos podrías comentar cómo son eh, eh, cuáles son las características que ha tomado este paro y, y cómo se va a desarrollar bueno el paro como ustedes saben ha sido determinado en un plenario multitudinario que realizamos los tres agrupamientos sindicales la semana pasada en el club la valle y eh, este plenario después de debatir la situación en la que nos encontramos los trabajadores estatales después de analizar eh, las posibilidades concretas económicas que tiene el gobierno de la provincia de darnos una respuesta positiva a lo que nosotros solicitamos eh, bueno se dejó digamos la palabra a los compañeros de base de los gremios que integran este nucleamiento se expresaron distintos compañeros y al final del plenario se tomaron resoluciones y la primera de ellas, realizar este paro de 48 horas... ...que en principio lo habíamos programado para lunes y martes, ayer y hoy... ...pero en vistas del feriado decretado por el señor gobernador... ...por el día de la Pachamama... ...trasladamos para mañana y pasado la medida de fuerza. Y el segundo mandato que dio el plenario fue la de facultar a la mesa de directiva... ...de los tres agrupamientos gremiales que estamos en unidad de acción... ...para que tomemos las medidas que consideremos necesarias, oportunas, a, para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Esto es la recomposición de nuestros salarios en un porcentaje que tenga que ver con eh, el enorme deterioro del poder adquisitivo de nuestros salarios, producto de la inflación y agravado por los carifazos de los últimos tiempos. De manera que, bueno, eh, nosotros vamos a, a llevar adelante este mandato como corresponde, ha sido votado, digamos, por unanimidad, a mano alzada en ese plenario, y lo que vamos a hacer esta tarde, a las 5 de la tarde, en el local gremial de ATSA, es hacer una conferencia de prensa de la que vamos a participar la totalidad de los gremios que en este momento están decidiendo este, esta medida de fuerza para mañana martes y el miércoles. Con esto quiero decir que no solo van a estar los integrantes de los tres agrupamientos sindicales, sino que van a estar en esta conferencia de prensa, compañeros docentes, los compañeros docentes nucleados en ADEP y compañeros docentes nucleados en SEDEM. De manera que si uno mira, digamos, este lo que va a ocurrir este a la tarde eh, en una panorámica rápida, se va a dar cuenta que allí está expresado la voluntad, el sentir de todos los trabajadores estatales de la provincia de jujuy sin excepción para nosotros es una instancia importante pero porque además eh, queremos exhortar digamos al gobierno de la provincia a que revea su conducta la que ha tenido hasta ahora de pretender imponernos un porcentaje salarial eh, que no corresponde con lo como lo decía hace un rato con el proceso inflacionario en curso que no se detiene y que sigue Eh, comiendo el poder adquisitivo de nuestros salarios Víctor, te queríamos preguntar ¿Qué característica va a tener este paro? ¿Va a ser paro con asistencia, sin asistencia A los lugares de trabajo? ¿Van a movilizar? este ¿Van a hacer nosotros, alguna radio abierta? ¿Qué están preparando? Para nosotros esta... nos vamos a reunir esta tarde A partir de las 4 de la tarde Ahí mismo en ATSA Nos vamos a reunir para precisar Algunos detalles de esta medida En principio puedo adelantarles que eh, la medida es en principio eh, digamos sin asistencia a los lugares de trabajo pero la modalidad más precisa de cada que utiliza cada gremio corre por cuenta que, de cada organización lo concreto y cierto es que se van a parar las actividades de todos los trabajadores eh, en la provincia de cucuy estatales desde ya este incluido los del sector docente. De manera que, bueno, esta tarde estaremos afinando algunos aspectos que tienen que ver con la realización concreta de esta medida, martes y miércoles, y seguramente ustedes van a ser parte de esa rueda de prensa y ahí vamos a comunicarles eh, lo que vamos a hacer eh, con precisión. Víctor, eh, volviendo a, a, a la contextualización de este paro, eh, en algunos medios de aquí, de San Salvador de Jujuy, eh... Hay como un discurso de que el gobierno de caracterizando al gobierno de Gerardo Morales como que tiene una apertura al diálogo. ¿Podrías comentarnos o contextualizarnos cómo han sido las paritarias ya estando en agosto de este año? Hola, hola, buen día. Buen día. No no no te escuché muy bien. No, no Buenos días. Bien. ¿Qué, ¿Qué me preguntaba? Sí, no, le, le preguntaba sobre la contextualización. Eh, puntualmente le, le comentaba que habían medios eh, que mantenían un discurso que caracteriza al gobierno de Gerardo Morales eh, como que tiene una apertura al diálogo eh, con la situación gremial. Si podrías comentarnos eh, o contextualizarnos cómo han sido las paritarias y el diálogo, este supuesto diálogo eh, que tiene eh, este gobierno. Bueno, serían dos, dos, dos preguntas o uh -huh. dos partes de una pregunta. Eh, no sé qué gremio habrá tenido, digamos, esta conceptualización que vos te referís. Eh, nosotros eh, lo que hemos visto en las últimas reuniones es que más allá de la formalidad de convocarnos, digamos, para para conversar, eh, no había en el fondo eh, intención de... Realmente poner sobre la mesa, en discusión, en debate, cuál es la recomposición que necesita el trabajador y en un análisis serio eh, poder debatir también si el gobierno de la provincia está o no en condiciones de darnos esta, esta respuesta. Nosotros hemos llevado a las reuniones este, información concreta, números concretos, hemos hecho una contrapropuesta eh, que ha sido incluso ponderada por los propios funcionarios del gobierno Eh, ...caracterizándola de razonable, de responsable, de seria... Eh, ...porque hemos querido, digamos, precisamente eso... Eh, ...dar los pasos que tengamos que dar... ...con absoluta solvencia en cuanto a los argumentos... ...ahora, pero no hemos visto, digamos... ...sobre todo en las dos últimas o tres últimas reuniones... Eh, ...que hubiera intención real de debatir... ...se, se, se convocaba para, bueno... Eh, nos daba la impresión de que para cubrir la apariencia frente a la opinión pública. Y porque ahora nos no damos con que el gobierno ya ha decidido y ha mandado los instructivos necesarios para liquidar la, los salarios al mes de julio con una recomposición que no es del 11% como algunos medios están difundiendo y algunos funcionarios también. Si uno lo toma al 11% que van a aplicar sobre el salario de febrero, en realidad están aumentando un 8,9% sobre el salario de julio. Esto es lo que nosotros discutimos. Así que bueno, nosotros, mire, este, más allá de las caracterizaciones que puede hacer cada sector o cada dirigente en particular, lo que a nosotros nos interesa es que, esto que dije al principio, el deterioro del poder adquisitivo de nuestro salario sea de alguna manera reparado Eh, con medidas de orden, eh, digamos, económico-financiero que permitan eh, que el, el salario del trabajador eh, se defienda un poco más del de, eh, asunto inflacionario. Esto es lo que en el fondo interesa y por eso es que ustedes van a ver eh, que como pocas veces ha ocurrido en la historia gremial de los trabajadores estatales en la provincia de Jujuy, va a existir una mesa... Eh, que va a ser la conferencia de prensa de hoy, que representa a la totalidad de los trabajadores. Yo tengo algunos años eh, en el gremialismo estatal jujeño, y la verdad que ni siquiera en la década del 80, allá cuando formamos el Frente de Gremios Estatales, 86, 87, 88, eh, mmm, no se había dado este nivel de, eh, por lo menos unidad de acción, Este, y coordinación entre los trabajadores estatales y sus respectivas organizaciones gremiales de manera que nos parece que se está digamos dando se están haciendo acciones y, y escribiendo pequeña parte de la historia de los trabajadores estatales en la provincia de jujuy este con una característica no vista este en tiempos anteriores de manera que bueno nosotros pensamos particularmente desde acuap que esta herramienta que hemos logrado construir para la unidad de acción este, tiene que ser cuidada, tiene que ser respetada, tiene que incluso, este a través del debate, mejorarla en su, en su calidad. Eh, esto quiero decir eh, que debemos debatir no solo aspectos que tienen que ver con la coyuntura, sino también entre los trabajadores tenemos que debatir en concreto... Eh, ...las cuestiones que tienen que ver con la política... ...no partidista, sino política en el más amplio sentido de la palabra... ...porque, digo no partidista porque en el seno de esta de este reagrupamiento gremial... ...hay de todos los colores, de todos los partidos... ...de todas las ideologías y sin ideología... Claro. ...de manera que eh, nosotros creemos que hay que elevar un poquito la mira... ...del plano reivindicativo económico al plano político... ...para tratar de explicarnos por qué nosotros nos pasa lo que nos pasa y nos constituimos con el tiempo en eternos peregrinos de nuestro salario de nuestras condiciones de trabajo. De alguna manera tenemos que explicarnos el porqué, y en ese sentido, una vez que digamos arribemos a algunas conclusiones de por qué nos pasa lo que nos pasa, poder proponer soluciones que tengan que ver con los intereses de los trabajadores estatales y de los trabajadores en general en la provincia. En ese camino donde estamos, eh, vamos dando pequeños pasos, y eh, repito tenemos una herramienta que es muy buena la tenemos que mejorar la tenemos que cuidar en primer lugar de mejor para que los trabajadores se sientan realmente representados y defendidos en sus intereses este por esta por esta herramienta que estamos construyendo para terminar les digo nosotros hemos presentado el día jueves una nota al gobernador donde le anunciamos lo que vamos a hacer, como corresponde, lo que ha decidido el plenario, se lo comunicamos por escrito, y a la vez le pedimos este, algunas cuestiones eh, que tienen que ver con nuestra relación eh, como trabajadores que somos y nuestra patronal que es el gobierno. Así que en esa situación estamos. Eh, Víctor, ya para ir cerrando, eh, sabemos que previamente... Eh, Eh, también el eh, gobernador Morales eh, extendió declaró un asueto extendiendo el fin de semana para lograr eh, eh, desmovilizar a, a este a un paro que se le venía Cuáles son frente a esto las expectativas que hay de acatamiento eh, para el paro que se viene ahora Nosotros este, tenemos muchas expectativas de que el acatamiento va a ser altísimo, no porque nosotros digamos se nos ocurra a nosotros o, o la realidad tenga que ser este, compatible con nuestra expresión de deseo, simplemente porque conocemos que la situación económica por la que están pasando, la absoluta mayoría de la familia de los trabajadores estatales en la provincia de Cucuí una situación muy difícil, muy angustiante en algunos casos, porque se ha dado y se está dando la situación de que eh, los compañeros y compañeras trabajadoras tengan que a fin de mes elegir entre pagar los servicios de las tarifas públicas, este digamos, o este, comprar una prenda de abrigo para el invierno, o, o decidir este, no comer tal cosa para que pueda alcanzar la plata para pagar la tarifa del gas. Eh, la situación que ya venía siendo difícil se ha transformado en angustiante en los últimos dos meses. ¿sí? Y esto hace que nosotros, eh, digamos, eh, estemos pensando en que producto de esta propia situación... El, el acatamiento va a ser alto altísimo, diría, porque de alguna manera los trabajadores están queriendo expresar en forma unitaria frente a una situación que no es atendida por quienes deberían darle atención y respuesta de manera que bueno, yo no creo que digamos sinceramente se los digo no no no no pienso que el feriado de hoy haya sido pensado para Para desmovilizar no se lo digo con todo respeto yo creo porque si fuera así este sería una medida uh, mentirosa de patas cortas porque ¿qué, qué va a pasar cuando en septiembre hagamos algún otro paro por alguna reivindicación va a haber una directa feriado por el día de la flor que se en octubre por, por el día que no sabemos qué este, pienso que esto está vinculado digamos a una política que tiene el gobierno provincial sobre las tradiciones culturales en la provincia, y se ha dado así. Lo que pasa es que nosotros este corrimos, digamos, los días para que efectivamente se sienta que el trabajador durante 48 horas va a decir sus razones a través de esta actitud de no concurrir a trabajar. Víctor, agradecemos este haberte podido entrevistar, y bueno, seguramente mañana como radio Mañana y pasado vamos a estar cubriendo las distintas instancias que vayan a suceder. Sí. Bueno, yo les agradezco la comunicación, que me hayan llamado, y los invitamos a que tratar 5 en ATSA puedan concurrir a la conferencia perfecto. de prensa. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, mucha, muchas gracias y buen día. ¿eh? Buen día. Ahí pasaba Víctor Aramayo de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública, PUAP, de aquí de la provincia de Jujuy, comentándonos y contextualizándonos eh, el paro de mañana eh, de 48 horas junto con el miércoles y las características que como eh, anunciaba Seba hace rato es histórica porque convoca a todos los trabajadores, a todos los sectores de la administración pública aquí de Jujuy a eh, parar eh, eh, y, y pidiendo bueno la reapertura del diálogo con eh, el gobierno de Gerardo Morales Ya estamos en agosto y la inflación se nos vino encima Y la situación de los trabajadores está muy complicada eh, eh, un, dat, un datito para agregar Incluso va a haber gremios privados Como eh, los gremios del azúcar Que van a mandar una delegación para apoyar y eh, estas medidas no Así que la verdad que, que, que, que está teniendo o va a tener Se ve que va a tener un impacto importante sí y, y ninguneada por los medios Y ningún neápolo. Por los medios acá en Jujuy. La movida que, como decíamos hace rato, la segunda vez que lo hace el eh, Gerardo Morales, la vez pasada fue para... El primero. de el, pa el paro de ATE. Eh, así el paro es. de arte ¿no? El paro y, nacional de arte también. Y el primero dio. de mayo también eh, sacó claro, ese día. Claro, claro, ese, ese. Este, pero seguramente mañana pasó a haber un gran acatamiento de los docentes y también de los eh, empleados estatales haciéndoles sí. frente a la crisis y pidiendo que haya sí, una apertura de diálogo. Sí, la verdad es un rejunte no de broncas y de situaciones difíciles. Acá hay muchas cosas eh, paradas. Bueno, no pudimos hablar mucho y no yo no, no, no, no quise ahondar, pero aquí se está pidiendo puntualmente la renuncia de la ministra de Educación porque el sector de Educación es uno de los más golpeados sin respuestas. En agosto hay docentes... ...sin cobrar eh, hace un montón de tiempo y se está pidiendo puntualmente una de las de, del paro este es. es la renuncia de solda calcina hay reparticiones públicas que aún no tienen designadas sus autoridades estamos al mes de agosto y también este ayer estaba charlando con una amiga que ella trabaja en uh, el hogar escuela y me decía que quieres eh, solda calcina que es la ministra de acá de jujuy de educación quiere cerrar el hogar escuela Y me contaba mi amiga que eh, la mamá de disola calcina fue ministra también de educación y fue la que cerró varios años el hogar escuela hace mucho tiempo mira Ah mira vos y ella parece que quiere seguir el legado de como 100 años de soledad una cosa así claro, eh, algo hace no. 100 años de ministra de educación <risa> esté bien le parece que vamos a una pequeña pausa y continuamos con el enredando Perfect, las ¿no? mañanas eh, no te voy a mandar el saludo cabi ¿Quiere que?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 guarda 11 18, continuamos con el Enredando las mañana acá desde el estudio de Radio Pueblo en la mañana bastante Movidita, movidita. Este, Pasamos nuestros contactos Para toda la gente que nos está escuchando Se puede comunicar con nosotros En la página de la Red Nacional de Medios Alternativos Nos busca eh, www.rnma.org.ar O si no También este, se puede comunicar con nosotros A través del Facebook Nos busca Red Nacional de Medios Alternativos Y bueno, y ahí pueden seguir eh, nuestra noticia, comentar, publicar y mandarnos también alguna noticia que no tengamos alcance. Así es. Y también invitamos a toda la gente que nos está escuchando al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que se va a estar llevando adelante el 12, 13 y 14 de agosto en Misiones en Posadas y que nos vamos preparando para el calorcito de Misiones. E invitamos a los oyentes entonces, los oyentes jujeños, a asistir. ...a la fiesta que vamos a realizar... ...para recaudar para el viaje... Eh, ...este sábado... ...a los oyentes de Córdoba... ...a la sí fiesta es. también que van a realizar... ...los compañeros de Zumba la Turba... ...y a los oyentes de Buenos Aires... ...y la Cava... ...a la fiesta que van a realizar... ...los compañeros de Antena Negra y Anred... Así es, así que los que están escuchando... ...entran al Face de los Kumpa... ...y van a tener este, toda la data... ...dónde se hace, a qué hora... Y si se paga entradas Hay que llevar para Exacto. tomar o algo. Eh, Decíamos Que estamos iniciando Por lo menos en Jujuy Y en el norte Tiene mucha mucha importancia eh, Estamos iniciando el mes De las conmemoraciones de la Pachamama no eh, Y justamente vinculado a esto También, y queríamos presentarlo así Como una, como una suerte de contradicción Justamente vinculado a esto Va avanzando un proyecto de, de semillas que es exactamente lo opuesto a eh, toda eh, eh, toda la producción, toda la mística y toda la historia que tiene la conservación de los eh, ritos de la Pachamama y la producción este, de, de nuestra tierra. ¿no? Eh, estamos para ello eh, eh, contactados con Carlos Vicente, de la multisectorial contra la ley de semillas de Monsanto, este, y bueno, queríamos preguntarle eh, eh, cuáles son los aspectos eh, más relevantes y más preocupantes de esta ley. Eh, ¿Nos escuchás, Carlos? Perfectamente, un abrazo grande, gracias por celebrar este día de la Pachamama, eh, homenajeando las semillas y defendiéndolas, ¿no? Y, y bueno en eso estamos porque la ley de semillas que hace un mes eh, anunció el ministro Burjail que se iba a enviar al Congreso es una ley que, como vos bien decías, claramente se opone a todo lo que ha sido la historia de la agricultura no 10.000 años de intercambiar semillas, de circular libremente ahora, en estos últimos 50 años se quieren limitar con las leyes de semillas que básicamente lo que permiten es crear monopolios sobre las semillas, que alguien que se adjudica el ser el obtentor de una semilla, eh, pueda tener el monopolio, pueda controlarla, puede decir, bueno, quien quiere usarla me tiene que pagar regalías, ¿no? Y bueno, como nos oponemos a eso, hemos constituido esta multisectorial eh, formada por movimientos campesinos, organizaciones políticas, sociales, ecologistas, para decirle no a la ley de semillas y por eso nos convocamos hoy a las 14 horas al Ministerio de Agricultura para expresar este rechazo, ¿no? Carlos, eh, en esta contextualización que nos hacías, ¿podrías comentarnos cómo es eh, realmente o el manejo del mercado de semillas, ¿Qué es lo que está bueno, lo que lo que implica esta ley? Sí, por supuesto, o sea, lo que estamos viviendo en el mundo, digamos, es una concentración del mercado de semillas en pocas manos de tener semillas que se produjeron libremente y circularon libremente por miles de años. Hoy tenemos un conjunto de seis corporaciones, empresas ellas está Monsanto, pero también está Autopont, Singenta, Bayer, que empezaron a comprar compañías semilleras, durante veinte años se han dedicado a comprar semilleras, semilleras, semilleras, y hoy manejan seis empresas el 60% del mercado de semillas en el mundo. Entonces, bueno, estas corporaciones, además de controlar a través del capital, o sea, comprando empresas, lo que buscan es controlar las semillas, controlando eh, eh, su comercialización a través de las leyes de semillas. ¿Eh? Inventaron una figura que es el derecho de obsesor, que por supuesto los gobiernos aceptaron, y a través de las leyes de semillas se fijan monopolio por lo cual, bueno, como digo, cuando una empresa registra una semilla, si yo quiero... Eh, volver a sembrar con la nueva ley, tengo que declarársela a Monsanto y, eh, o a la empresa que tiene el derecho de obtener y pagarle regalías por 20 años, ¿no? Entonces esto es una aberración, es una violación de los derechos elementales más básicos de los campesinos y es una violación al derecho de la alimentación de los pueblos y por eso nos oponemos, ¿no? Este, carlos te quería preguntar qué impacto tiene esto en eh, justamente en lo que vos venía desarrollando en, la, en los pequeños productores y también qué impacto tiene eh, todo el tema de monsanto en la salud bueno en cuanto a las leyes de semillas en los pequeños productores es un ataque más de los que vienen sufriendo eh, cuando se los atropella quitándole las tierras, cuando se desmonta y, y se le quitan los espacios que han sido históricamente sus lugares de sustento y, y criminalizar a las semillas, hacer que las semillas criollas nativas, nuestras semillas, esas semillas con las que cada año honramos a la Pachamama sembrando, Eh, sean ilegales y que puedan ser apropiadas por las corporaciones es un atentado que además está claramente demostrado el impacto que ha tenido hasta ahora, porque en el siglo 20 se perdieron el 75% de las semillas que la humanidad generó durante 10.000 años, o sea tres cuartas partes se perdieron y se perdieron a causa de la agricultura industrial y bueno, uno de los ...las partes de la agricultura industrial son las leyes de semillas... ...o sea, que el impacto está clarísimo y bueno, de lo que se trata... ...es un proyecto de exterminio de los campesinos y campesinas... ...y de los pueblos originarios, eh, que por suerte, como han sabido resistir... ...y nuestros pueblos originarios de América lo han demostrado... ...no están dispuestos a aceptar y renacen cada año... ...y esta Pachamama es un momento de ese renacimiento... Eh, ...y vamos a dar la lucha juntos, como digo consumidores, eh, movimientos sociales, campesinos, campesinas, indígenas ¿no? eh, Carlos, respecto a esta ley bueno, eh, ha sido de público conocimiento la acción eh, unitaria de, eh, de Monsanto de ponerse la misma empresa a realizar eh, el control de su última semilla y eh, este lo cual demuestra también eh, una finalidad eh, digamos que, que, que se aplica eh, a partir eh, con el apoyo de la ley o en contra de la ley eh, cuál es desde desde eh, tu experiencia eh, cuál es la violencia que hay implícita en la aplicación de estas eh, de estas leyes y de estos intereses bueno como vos bien decís, Monsanto a pesar de que en Argentina por ley es permitido guardar semilla para volver a sembrar los últimos, el último año ha ido a los silos en los puertos para controlar las semillas eh, y detectar su soja intacta la última soja que introdujo en el 2012 y eh, tratar de cobrar las regalías, esto va contra la ley pero sin embargo eh, Monsanto amenazó al gobierno y a a los óperos. a nosotros en esta disputa no nos parece trascendente porque es parte de todo un paquete destructivo que, como vos decías, implica el uso masivo de glifosato en los 20 millones de hectáreas de soja que hay en Argentina, y esto implica un impacto sanitario en los pueblos dramático, con incremento del cáncer, incremento de nacimientos como de formaciones, etcétera. Pero, lo que sí es importante es que esta disputa entre sectores poderosos, como son la Sociedad claro. Rural de Argentina, como son las grandes semilleras, como es Monsanto, ha terminado en un acuerdo con el gobierno en el cual lo que se anunció es que ese control que estaba haciendo Monsanto ahora lo asume el gobierno a través del INASE, el Instituto Nacional de Semillas, y en segundo lugar esto, no que lo que se espera es que en el mes de agosto el gobierno envíe el nuevo proyecto de ley al Congreso. Claro carlos y en relación eh, a este proyecto de ley sabemos que ya tiene una continuidad verdad en, en el tiempo porque ya hace varios años que venimos hablando cómo fue el avance de este proyecto de ley en bueno en el gobierno anterior y cómo está avanzando en este gobierno bueno la continuidad encima porque desde el 2012 eh, se llega el gobierno kirchnerista el acuerdo con santo el ministro de la, entonces jaguar anunció la modificación de la ley de semillas y todo el proceso desde, el, desde hasta ahora ha sido un proceso de resistencia lo que ocurre es que desde el diciembre cuando asumenambiemos eh, el, el gobierno hay una Clara orientación de apoyo al agronegocio que bueno quedó ratificado el día el día sábado en, en la apertura de la de la exposición rural argentina que hace que ya no haya ninguna grieta y desde la Agroindustria sin duda va a salir muy pronto el proyecto hacia hacia el Congreso, ¿no? eh, Carlos, ¿cuáles son las medidas que tienen eh, planificadas este para eh, en fin, realizar la resistencia a la eh, ante este proyecto? Bueno, nosotros lo, lo estamos pensando en cuatro etapas, digamos claramente. La primera fue, dado que el proyecto nunca se hizo público, fue hace 20 días presentar una carta agroindustria desde la multisectorial pidiendo que el proyecto se hiciera público y que lo en la sociedad antes de enviarse al Congreso. Esto no tuvo ninguna respuesta. Por eso hoy iniciamos esta jornada, que incluye justamente este trabajo valioso de llegar acá a cada rincón de la Argentina... Eh, en este caso Jujuy Con la información y que todo el pueblo argentino Tome conciencia de la importancia De las semillas Hola hola, hola? Creo que se cortó Se, sí, cortó. se cortó la comunicación eh, Vamos a ver si nos podemos comunicar De, con, de nuevo con Carlos Vicente Así es, que mala la producción Si sí, no, la qué verdad es mala Que mala la producción <risas> Eh, Tiene el celular sin batería La verdad que medio flojo ¿eh? Sí, hoy, bueno, Carlos nos comentaba Que hoy eh, la multisectorial Contra la ley de semillas de Monsanto eh, Se reúne, se convoca Hoy a las 14 horas Frente al Ministerio de la Agroindustria de la Nación eh, Para, bueno, manifestarse en contra Del avance de esta ley Como recién nos comentaba Carlos Que ya desde 2012 viene como proyectándose y eh, básicamente lo que hace esta ley es eh, imponer este patentamiento la, pro la propiedad intelectual de las semillas eh, dejando de lado, bueno, eh, la propia producción de semillas de los propios eh, agricultores, es, es un absurdo y es la verdad que es muy llamativo bueno eh, cómo se, se está dando esta ley ya estamos de nuevo en comunicación al parecer eh, Bueno Carlos, ya estábamos eh, cerrando y para cerrar eh, la nota te, te pedíamos que nos comentes eh, cuál es eh, la jornada eh, y las actividades que van a realizar. Excelente, disculpen el, el corte, pero estoy viajando justamente si esta jornada. La actividad es una convocatoria para concentrarnos frente al Ministerio de Agroindustria, para informar allí, para hacer una radio abierta, para expresar nuestro rechazo a la modificación de la ley, pedir que antes haya un debate nacional, y bueno, luego esto va a continuar con... Eh, las acciones que haya que hacer frente al Congreso, eh, pero sobre todo eh, eh, tratando de que desde todos los movimientos sociales haya una movilización para expresar que no queremos una nueva ley de semillas porque este es un derecho básico de los pueblos y las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad que tenemos que defender. ¿no? Así es, así es. Bueno, te agradecemos este la entrevista eh, y seguramente... Eh, este estaremos o estarán los compañeros y compañeras de la rnea de haya eh, cubriendo aquellas actividades estamos a disposición por la información y reitero el agradecimiento para que porque esta información pueda llegar allí donde están quienes defienden las semillas que son nuestros pueblos originarios y, y, y esto de que se está escuchando en Jujuy desde allí que tienen a la red pu y que tienen ferias importantes de semillas se pueda estar defendiendo que es la manera también fundamental de hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, ahí pasaba Carlos Vicente de la de la multisectorial contra la Ley de Monsanto de semilla. Este, les parece que vamos a un pequeño corte y continuamos con el programa porque ya estamos medio ajustaditos, estamos en una mañana movidita y ajustadita. Bueno, le sumo algo nuevo. Pancho, Da por la vida veo mar con varios resistiendo en la vía me sumo con mi letra disparando con mi rima porque no puedo avanzarme que a los pibes de Argentina les llaman de saco te lo digo te lo canto Oficiales de Cristina de la Sota y del Sucio de Arzani Porque crees en mi utopía, yo te dudo con mi canto No queremos el veneno que nos vendemos Monsanto Mientras este gobierno se viste de santo La GNV formando y aportó mi No, no, no, no,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 Continuamos con el Enredando las Mañanas de aquí desde Jujuy, desde el estudio del Radio Pueblo, haciéndole Enredando eh, a la gente que está escuchando y es la primera vez que se suma le volvemos a repetir el programa El Enredando las Mañanas del lunes a viernes de 10 a 12 este, por este mismo canal, no por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos nos busca ahí y nos puede escuchar en vivo, Red Nacional de Medios Alternativos Bueno, eh, vamos a la próxima entrevista Eh, porque nos va quedando poquito tiempo y es una entrevista eh, verdaderamente que conseguimos como muy importante puesto que se ha realizado una nueva edición de los talleres de EDI, de Economistas de Izquierda y se han arribado a conclusiones que nos parece que son muy importantes para poder difundirlas y sobre todo para nuestra audiencia es por ello que nos hemos comunicado con Eduardo Lucita este a quien tenemos ya en comunicación este eh, hola eh, nos estás escuchando sí buenos días cómo les va Buenos días eh, bueno queríamos preguntar eh, cuál es a qué conclusiones eh, primarias habían llegado eh, en el taller de, de, de EDI? bueno mira el taller de EDI... que es lo venimos haciendo desde hace 10 años en forma anual ...y que convocamos en general a economistas de las corrientes de lo que se conoce como la economía crítica, ¿no? Claro. No de la teoría neoclásica, eh, pero sino de, de, teorías de concepciones económicas que cuestionan la vigencia de, de la teoría neoclásica, ¿no es cierto? Bueno, eh, lo primero que se hizo, hubo unos diez panelistas y hubo después un público interesado que intervino en todas estas cosas es que, bueno, eh, estamos atravesando el segundo semestre de la administración Macri y los brotes verdes de la economía no aparecen por ningún lado, ¿no? Claro. Eh, no Nos no, parece que no es solo producto de, de las medidas que ha tomado la administración Macri en estos primeros seis meses, o también de que el viento de cola mundial no existe, o sea, al contrario, está estamos en un mundo totalmente ofertado, ¿no? Pero una de las conclusiones es que muchas de las cosas que están pasando tienen que ver con los límites estructurales del capitalismo argentino, que eh, la teoría neoclásica ya lo ha demostrado en numerosas oportunidades en el país y tampoco las diversas concepciones neokeynesianas no, no alcanzan a romper con esos límites estructurales. no Por ejemplo, una de las preguntas que rodeó todo todo el taller es... este ¿Cuál es la razón? De que si uno analiza las crisis del año 50, 52, en el siglo pasado hasta ahora, este todo ciclo expansivo de la economía termina inevitablemente en una política de ajuste. Donde están más allá de los gobiernos que pueden aminorar o profundizar esta situación, el ajuste llega inevitablemente. no Uno puede discutir si el ajuste puede ser con mayor o menor intensidad, o inclusive se puede discutir quién es tienen que pagar el ajuste, que dada la relación de fuerza en, en nuestro país, sabemos quiénes son los que siempre claro. pagan el ajuste, ¿no? Claro. Pero bueno, en esa discusión eh, se abrió se abrió un debate interno acerca de los límites estructurales del capitalismo argentino, las posibilidades de romper con esos límites, si distintas fracciones expre expresan a la burguesía argentina, no solo la actual, que es directamente tal vez como por primera vez en la historia con tanta fuerza, una derecha empresarial, ¿no? Nunca, aparentemente nunca hubo tantos gerentes generales de las grandes corporaciones en, en funciones de gobierno como en este gobierno, valga la redundancia, ¿no? Sí. Este, sino también otras concepciones, cómo romper con esto y si no hay un avance en términos en términos de modificar algunas eh, parámetros estructurales del capitalismo argentino, ¿no? Eduardo, te quería preguntar si también en el taller habían discutido la situación en Latinoamérica o era algo que estaba pasando aquí en Argentina. ¿Cómo ven la, la situación en Latinoamérica? Sí, se planteó eso a propósito del redireccionamiento de la política exterior de, de la Argentina por el gobierno Macri de desentenderse de una visión latinoamericanista, acercarse a los centros financieros europeos de, de poder mundial y a los grandes países mundiales y virar, eh, especialmente el viraje hacia la Alianza para el Pacífico, ¿no? Eh, sobre la base de que hay una realidad, el Mercosur está estancado hace muchos años y ya Brasil está mirando también hacia la Alianza para el Pacífico, ¿no? Ahora, esto significa una serie de contradicciones porque incorporarse a la Alianza por el Pacífico y de la mano de Brasil significa también este <coughs> Eh, primero tener que firmar un TLC con Estados Unidos, esa es una condición de, de la Alianza para el Pacífico. Lo segundo, rebajar los aranceles, lo cual esto entra en contradicción con una serie de políticas que hay en la Argentina de protección a algunos sectores industriales que este gobierno ha mantenido, ¿no? por ejemplo, a la industria automotriz. Si se levanta la protección del Mercosur a la industria automotriz, Yo personalmente no sé si la industria automovilística argentina e incluso la brasilera pueden sobrevivir. No pueden competir con, con, la, eh, con los productos automovilísticos, de bueno, ahora de la China y el sudeste asiático en general, ¿no? O sea que eso es una contradicción que va a tener que resolverlo. Pues fíjate que el gobierno, la administración anterior había establecido las, deja, las declaraciones juradas automáticas de importación. Bueno, este gobierno que al principio abrió la, abrió la importación, ahora ha ratificado esas declaraciones juradas. ¿Por, lo, ¿Por qué? Por la presión de los industriales. Quiero decir rápidamente que este viraje de la política internacional trae una serie de disputas al interior de sectores capitalistas también, ¿no? Claro. O sea, eh, se, se van creando una serie de problemas muy, muy serios eduardo y bueno teniendo en cuenta este panorama cuál es eh, cómo va a seguir esto en los próximos meses digamos ya tenemos eh, todo el tarifazo encima y qué nos queda digamos para esto para estos próximos meses bueno la situación es exactamente lo contrario a lo que había Ajá. a lo que había pronosticado el gobierno que en el segundo semestre iba a haber la recuperación en realidad la, la crisis la recesión de la economía argentina se ha agudizado hay pérdida del salario real estimada entre un 10 y un 15%, este el consumo ha caído, por ejemplo, el nivel de, de producción de la industria, la caída del 6 y pico por ciento en el mes de junio, es un tema muy alarmante para todo el sector para todo el sector industrial, en el colurbano de, desaparecen las changas, ha aumentado el nivel de la pobreza, es decir, esto está a la orden del día, ¿no? Eh, se supone que este año el PBI va a caer un 2%, y se supone por un problema de rebote que el año que viene puede crecer un 10% por un 2%. Por lo tanto vamos a llegar a diciembre del 2017 con el mismo PBI que teníamos en el 2015, pero con mayor endeudamiento, mayor desempleo, una un déficit fiscal alto y una tasa de inflación que difícilmente vaya a bajar del de los dos dígitos como dice el gobierno. O sea, ese panorama auspicia una mayor conflictividad social, ¿no? Y, y también eh, disputas interburguesas, ¿no? Ahora, es cierto que hasta ahora, por lo menos, la conflictividad social es muy fragmentada. Fíjense ustedes, para este mes de agosto que hoy estamos empezando, están programadas ya cinco movilizaciones, todas por distintos motivos y no hay un centro, acá en la capital, ¿no? Y no hay un centro que las unifique. Lo que podía unificar eh, todas esas esas esas resistencias que hoy aparecen dispersas, que sería la CGT, eh, resulta que la CGT se ha convertido hoy por hoy en el garante de la gobernabilidad en la Argentina. Claro. No sé si esto va a durar mucho tiempo, pero digamos, eh, resistencias hay, luchas sociales hay, hay una perspectiva de disputa intercapitalista en el futuro, pero bueno, eh, digamos hoy por hoy y, y como otras veces el límite del ajuste va a depender de la resistencia de los ajustados, ¿no? Eduardo, eh, eh, en el taller de Edi eh, también se hizo un paneo de eh, la economía mundial no que, que, que es una especie de incógnita eh, respecto de, de, de, de cómo va a desarrollarse en el próximo año ¿A qué conclusiones llegaron al respecto? Bueno, la economía mundial no, no repunta, ¿no es cierto? No repunta la Unión Europea está en serios problemas, ahora agudizados por problemas políticos muy serios, como el asunto del Brexit de Inglaterra y el ascenso de sectores de derecha, que ahí le llaman populistas, que en realidad son todos contrarios a la globalización. Si uno analiza los resultados electorales y en, en, en, este, <coughs> perdón, en, en Francia, Eh, en Inglaterra, incluso lo que está pasando en los Estados Unidos, es el viejo proletariado industrial, afectado fuertemente por la globalización, es que está votando a sectores de derecha. En Francia, eh, son todos los, los, los, los centros urbanos, anteriormente la cuna del proletariado a base del Partido Comunista, que está votando al Le Pen, ¿no? En Inglaterra ha pasado eso, el viejo, los viejos sectores industriales que no ven salida en esta globalización, ¿no? eh Digamos, la China ha desacelerado su crecimiento. Eh, eh, el crecimiento en Estados Unidos es muy débil. O sea, Japón está estancado hace años. Es decir, eh, no, no la economía mundial no encuentra una locomotora que lo tire, como en un momento fueron los Brexit, cuando antes fue... Eh, perdón, como en un momento fueron los BRICS, como antes fue la economía de Estados Unidos. En este momento está sin sin alguien que, que lo no La diferencia que hay con respecto a la crisis del 2008, que es la continuidad de la crisis del 2008, con respecto a América Latina, que al principio no nos había afectado y ahora sí, la crisis mundial está afectando fuerte a la economía latinoamericana por la caída la caída de los cómotes, la caída de la demanda, y además porque es un mundo que está ofertado. No es un mundo que están demandando, es un mundo que está ofertado y por lo tanto los precios de los productos industriales se están abaratando. De ahí toda la idea esta de, de los tratados de libre comercio, que si se firman nos van a inundar de productos industri industriales terminados y van a liquidar la poca mucha industria que hay en América Latina. Eh, Eduardo van a condenar nuevamente la región a ser un, un país exportador de productos primarios, ¿no? Claro. La vieja división internacional del trabajo. Claro, claro, claro. Eduardo, eh, agradecemos muchísimo, nos estamos ya quedando sin tiempo. Agradecemos muchísimo este la entrevista y bueno, este eh, eh, gustosos de poder este de poder difundir las conclusiones a las que llega este importante colectivo que que bueno, que bueno eh, versa respecto a un, a un tema tan importante para el futuro del país como es la economía nacional. no Bueno, muchas gracias y a la disposición de ustedes cuando lo necesiten. ¿eh? Que y sigan sí, sí. bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Eduardo Lucita que nos hacía un panorama este de, de, del, del taller de die así se llama y bueno no la verdad es que estuvimos una mañana bastante cargadita vamos a hacer un pequeño resumen le parece de lo que hablamos hoy o no Y o que lo que podemos hacer si no bailemos diría, ¿Por qué no bailamos un ratito y después hacemos Dale, un ratito? Dale, ¿eh? bailamos un poquito de música que nos va a poner Panchito Y continuamos aquí el, enredando el último bloque de este programa Hacenos modo el esqueleto, Pancho La cosa no es para risa Si estamos en la cornisa Pozo se le empujó La meta supranacional Y un pueblo unido en paz que se quiere emancipar se empieza a derrumbar con el bloque regional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 Sí, 55, quedan 5 minutitos, nos quedan los últimos 5 minutos. Veo una sonrisa en tu cara, ¿tenés algo para decir? Eh, sí, eh, veo que te estás hidratando desde que comenzamos <risa> el, el programa. Y me gustaría preguntarte por qué. Este, tuve un problema al hígado, comí mucho locro el fin de semana. Ah, perfecto. Por eso nada más. No tiene nada que ver el alcohol y nada Es, es solamente... Y aparte el agua se bien, me di cuenta hoy que el agua hace bien. ¿Y por qué iba a la comparse el agua me hace mal en, en carnaval? Este, no sé, me Pero dijeron que hacía mal a veces, el era agua sucia. Se, el público se renueva. Claro. Este, la verdad que estamos en agosto hoy es primero, ¿verdad? O estoy perdido también con todo el, el día mes. El primero, es primero todo el día. Vamos a tener, hoy tenemos una invitación del compañero Mono Así que estamos saliendo de acá de la radio y nos vamos a su casa Que eh, le vamos a dar de comer a la pacha Y vamos a comer un rico picante de pollo Que el Mono está haciendo con sus propias manos en este momento ¿A que no se atreven a llamarlo a Mono? El mono para mí ya debe haber apagado el teléfono Sí, ya debe haber apagado el teléfono Así que no, y en Jujuy en agosto se celebra la Pachamama Así que hay invitaciones por... Estamos de fiesta todo el mes así es de, de hecho se van se van realizando eh, no hay un, un, una, un día específico sino que se van realizando a lo largo del mes las distintas invitaciones sí en el contexto de agosto que podríamos decir es el mes de la pachamama claro. y una conmemoración no este eh, ancestral una conmemoración donde no solamente se dan los frutos de la tierra también en general los frutos del trabajo y son todos estos los elementos que que hoy veíamos siendo atentados por eh, por la realidad económica la realidad política por los grandes y por los grandes eh, en fin por las clases burguesas por los grandes potentados del país puesto que las noticias por las que hemos pasado nos hablan de eso no del trabajo afectado en, en buenos aires y, eh, y en las otras siete provincias del país eh, en, por los docentes de los trabajadores estatales de jujuy Eh, la ley de semillas está tan tan eh, tan brutal y eh, bueno Lucita cerrando un poco contextualizando eh, en qué marco se dan todas estas eh, distintas luchas eh, populares no así es la verdad que este, ya vamos llegando al final yo quería decir esto con cómo afecta todo porque estaba charlando con un amigo y me decía de que poner por ejemplo acá cada familia invita a gente a su casa darle de comer la tierra de que hay muchas familias que se están juntando para hacer eh, una, una sola. sola digamos porque no da para la economía no da digamos porque siempre hay invitaciones, qué sé yo. ¿Y por qué te vas a comer la casa de Mono? Y bueno, justamente por eso. <risa> <risa> es más le dije a mi compa, "No cocines hoy, invito yo." <risa> así que este bonito esperanos vamos con la sí, el Tiago y la Luisana así que cuatrito cuatro platos más. Y Cavi también tiene hoy una invitación a la noche, eh, así que seguramente mañana no va a venir a, a la radio. ¿O no? Viene bien. Este con agua o sin agua? A lo David o ¿Sin qué? Con agua. Es. Con agua. Así. Viene este le mandamos un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando, este el fin de semana están todos invitados al Gran Bailongo en los Galpones de la Tupac Atari, eh, van a estar Los Sabrosos Vilte, Monor eh, Las Tulmas y Tripulante así que vamos así a arrancar mismo a los que están en Córdoba, a los que están en Buenos Aires también los invitamos a los respectivos bailongos. Y el próximo lunes le comentamos cómo nos fue y cuántos bailaron Exactamente ¿Y, eh... y cuántos vamos al encuentro de la RNA Claro, Salve. así como nos fue <risa> Bueno, este, nos estamos viendo un saludo grande